NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Es tiempo de hablar de economía, es tiempo de hablar con Mauro Mendiburu. ¿Cómo estás Mauro? Buen día. Muy buen día Jorge, ¿cómo anda todo hoy? Muy bien, muy bien, queriendo hablar de este contigo de las últimas novedades de algunas encuestas de expectativas en nuestro país. A ver... Bueno, sí, efectivamente, se este, publicaron por parte del Banco Central algunos datos que eran bastante previsibles, ¿verdad?, en cuanto a las expectativas de inflación para los próximos años y en cuanto a las perspectivas de crecimiento económico. Muy pocas novedades en el sentido de que desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, del crecimiento económico, se percibe un enlentecimiento este año, por obvios motivos. El, el, ya veníamos con algún alguna caída del producto en los el último semestre del año pasado y lo único que se está corroborando con esto es que mientras persiste la situación climática básicamente y con ello eh, la, eh, la producción agropecuaria y al mismo tiempo mientras persista el tema con Argentina la diferencia cambiar con Argentina se espera en este primer trimestre una caída del producto interno bruto que estaría implicando ya un tercer trimestre consecutivo con eh, caída del Producto Interno Bruto eh, y, y caída del, del, del, de la situación económica, o sea, caída del eh, del crecimiento económico que teníamos bastante consolidado hasta mitad del año pasado eh, con la salida de la pandemia. Y desde el punto de vista de la inflación, se espera una caída, sí, de la inflación, eh, a, a recostándose ya para el año que viene en el entorno al 6,5-7%, no dentro del rango meta del Banco Central, pero sí lo que se llama una desinflación, una caída de medio punto, tres cuartos puntos por año eh, en la tasa de inflación. Son más o menos los números que mm, todos manejaban, no hubo grandes sorpresas. Se publicó eh, también en estos días, a propósito del primer tema, eh, cómo ha sido la relación de turismo con Argentina, estábamos diciendo que esto eh, ha afectado bastante, por lo menos lo que tiene que ver el comercio en el litoral. Por primera vez en muchos años, realmente no sé si hay antecedentes, hubo un empate entre lo que los argentinos gastaron en Uruguay y lo que Uruguay, lo que los uruguayos gastaron en Argentina. Si uno mide los 12 meses finalizados al 31 de marzo, Prácticamente se gastó en Argentina, por parte de los uruguayos, lo mismo que los argentinos gastaron en nuestro país. Apenas una diferencia entre 922 millones de dólares y 913 millones de dólares es prácticamente nada. Más allá de que en el trimestre, obviamente enero, febrero, marzo, esta balanza de turismo eh, fue favorable a nuestro país. Efectivamente, 431 millones contra 291, pero obviamente en el resto del año Eh, se compensa o más que se va a compensar este año considerando que la situación parece y en base a lo que decíamos recién bastante incambiada y el otro dato que, que ha estado eh, este, circulando en estos últimos días que eh, llama un poco la atención eh, o sea, ahí ha ido este aumentando en cuanto a la notificación y a la emisión de este mensaje es el tema de los las deudas que tienen los uruguayos en el mercado financiero eh, han salido distintos informes, uno de AEU de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, hay otro del Banco Central, ha habido un pedido de informe justamente que se han reflejado en estos números y, ma y manejan unos números que son bastante impactantes ¿sí? se da para poner titulares en, en los diarios por lo menos eh que hay un casi 2 millones de deudores Cuando hablamos de deudores, hablamos de quienes tienen alguna deuda con el sistema financiero, que puede ir desde un crédito comercial hasta una tarjeta de crédito, ¿verdad? Bueno, claro. Pero de este de millón novecientos, no sea, el problema se centra en alrededor de setecientos mil deudores, ¿sí? Que el Banco Central los considera irrecuperables, y ¿sí? con seria capacidad de pago. Pero si uno analiza un poquito más la interna, hay algunas cosas que en realidad este, llaman un poco la atención por ejemplo eh, si hablamos de los sectores que han pedido y que se encuentran en estas situación en estos 710.000 este deudores tanto personas físicas como jurídica uno ve bueno en el sector comercial se va más de la mitad perdón en el sector productivo se va mucho más de la mitad de hecho el crédito a las familias donde podemos tener por ejemplo aquí la tarjeta de crédito eh andan en 35% del total. 29% para el comercio, 24% para la ganadería y bueno, y el resto sexto de los sectores, el resto de los sectores institucionales. ¿Qué se considera una persona que se encuentra en esta situación de deudor irrecu irrecuperable? Bueno, si es un crédito comercial que hace 6 meses no esté pagando las cuotas, Si es un crédito de vivienda, por ejemplo, el banco hipotecario, o los préstamos en la vivienda que dan los eh, bancos privados, que durante 240 días no se haya realizado un pago de una cuota. Y si es al consumo, que en los últimos cuatro meses no se haya realizado el pago alguno. Y si uno mira en la interna, ve que eh, de estos 700.000, casi la mitad, un poquito menos de la mitad, 235.000, En realidad tienen deudas que están en esta situación, pero al mismo tiempo alguna otra institución financiera le ha otorgado crédito. Lo cual es un dato no menor. O sea, me mantengo en una situación compleja con una institución y hace tiempo que no le pago, pero hay otra institución que me ha dado crédito que no quiere decir que sea mejor el crédito, pero quiere decir que tengo por lo menos línea de crédito. O saco de ahí para pagar la otra. O Pero nunca, nunca la pago de, ahí, de repente pago. tampoco, ¿no? Seguro. Eh, o, eh, bueno, <risa> entonces, Jorge, lo peor de todo que hay en, en, en este tema es que hay poca profundidad, vaya este ejemplo que, que que estamos hablando, poca profundidad en las causas de todo esto. Porque cuando uno mira esto puede decir, hay varias situaciones que pueden estar acá. Podemos pensar en un comercio que se descalzó en la pandemia y a partir de ahí no se recuperó. Seguro, seguro o puede ser que alguien venía de atrás con esta instancia, o puede ser que alguien no tenga educación financiera, que son dos cosas completamente diferentes que hay que atacar de distintos motivos. Hay un proyecto en el Parlamento sobre eh, este reestructura de estas deudas, pero poco vamos a ayudar a alguien, por ejemplo, que no tenga educación financiera, si le refinanciamos, y luego recae en el mismo error que cometió cuando se endeudó de esta manera. Y poco vamos a ayudar a alguien que lamentablemente cayó en esta situación fruto de los años de pandemia, donde tuvo que cerrar su comercio directamente, por ejemplo, y no pudo pagar más la cuota, si sí le damos educación financiera a alguien que ya la tiene, pero que fue producto de esta situación, de la crisis económica que vivimos. Son situaciones completamente diferentes, hay muy pocos datos al respecto, ...y me parece que nos estamos quedando con los números grandes... ...y los números grandes pueden ser atractivos pero también engañosos... ...en este mundo de situaciones que hay... ...que obviamente no son para nada agradables para nadie... ...ni para el que prestó ni para el que tomó prestado... ...hay poco trabajo realmente, hay poco esfuerzo... ...para tratar de dar la solución definitiva a este tema... ...una reestructura masiva, bueno, puede llegar a solucionar... ...algunos problemas, en otros casos... ...lo que va a hacer es extender la agonía más adelante... ...vamos a estar en la misma situación... Lo que sí está claro, y eso no queda ninguna duda, es que las tasas de mora que tienen las instituciones financieras son extremadamente altas y parece que a eso nadie le quiere poner el dedo encima para analizar un poquito más. Estamos hablando que a veces supera el 100% entre mora, multa, multa, recargos, etcétera etcétera que a esta altura obviamente vuelve impagable cualquier tipo de crédito. Así que bueno, nos pasamos un poco de las perspectivas que no son nada agradables de acuerdo a los empresarios y de los encuestados, a algo que ojalá se le pueda poner de una vez por todas el cacavera al gato, Jorge. Me quedan mis dudas, ¿eh? Sí, eh, una cosa que es que es bueno decir también dentro de toda esta esta esta esta este cuerpo de ser catarata de, de de ideas y de propuestas eh De repente no queda claro, hay gente que de repente entiende que, bueno, el que al que debe no se le va a cobrar. Y no es así, claro. ¿no? No, es así No es así. No, de ninguna manera. Exactamente, la idea es hacer viabilizable el pago. ¿Mm? Lo cual no quiere decir perdonarle todo y no pagar nada. Y también está en aquel que se esforzó y pagó, que también tiene que recibir alguna compensación. Claro. Pero no se trata del perdón a Tuti porque ninguna institución financiera está de acuerdo con eso cuando muchos puede generar algún descuento de tasas, de multas, que repito, en muchas oportunidades uno mira y termina debiendo por multas y mora y, y lo que el castigo, no es castigo, es directamente imposibilidad de poder volver a pagar. Yo creo que este, en ningún momento se está hablando de Eh, a partir de ahora arrancamos de cero, ni mucho menos. Bien, a ti no no no te resulta atractiva esta este tipo de propuesta? Estas propuestas generales que no este no van al fondo del asunto, me parecen soluciones este un saludo a la bandera que no termina de solucionar el problema, porque sabes lo que va a pasar, Jorge, las instituciones financieras no te lo van a aceptar. No quieren estas soluciones generales, eh, les va a interesar algo en lo que Digamos, no vayan a cobrar todo, no queda ninguna duda que esa va a ser la, la solución, pero no este tipo de antecedentes que después terminan generando situaciones a futuro en que los, las afecta directamente. Y por el lado de los deudores, si no solucionamos el fondo del asunto, difícilmente no tengamos este problema dentro de pocos años de vuelta. Ahí tenemos que ver caso por caso, o grupo por grupo, que no son muchas situaciones, son 10, 12 y ver cómo atacamos cada una de ellas con una solución para cada una de ellas, pero una general para todos no la veo. Claro. Bien, Mauro, redondeemos por acá. Sí, Jorge, perfecto. Bárbaro, bárbaro. Nos reencontramos contigo la semana que viene. Con gusto, buena semana para gracias, todos. Gracias, gracias, muy amable. Frecuencia abierta.